El 6 de marzo, Copín exigió en un comunicado que el Estado de Honduras firmase un convenio, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.